Una de las cosas que, que me gusta hacer en momentos que me quedan libres es ver películas y ver buenas películas. Y hay una película que me encantó y, el, y la, la película inicia de una forma especial. Me encanta cuando las películas inician y terminan con la misma escena. Y esta película era un abuelo que iba caminando por un cementerio con su esposa, ya de avanzada edad, sus hijos y sus nietos porque se ven eh, eh, pequeñines ahí andando con ellos. Llegan a la tumba y de repente él, él se le hace agua a los ojos, comienza a llorar y está ahí. Entonces la familia lo mira y le dice, ¿qué te pasa papá? Y él se voltea a su esposa y le dice, dime que he vivido una vida decente, dime que he sido un buen esposo, dime que mi vida ha valido la pena. Y se eh, tira a llorar y todos los hijos lo abrazan. Y, y nadie sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Y quién era la persona a la, de la tumba? Y la persona en la tumba era el capitán que había dado su vida por él. Él era un soldado que había perdido a dos hermanos en, su, en la guerra y que eh, lo mandaron a buscar porque decían es imposible que eh, la mamá pueda perder su tercer hijo en la guerra. Así que el rescate fueron, fueron al rescate 50 hombres y, les, y los 50 hombres fueron perdiendo la vida, uno tras, tras otro. Y el último que muere es el capitán. Y el capitán le toma la mano a aquel soldado y le dice soldado, mira a su alrededor. Y él mira y ve a, a la mayoría de de las personas que lo rescataron muertas y le dice, vive una vida que valga la pena, porque ellos no pudieron vivirla." Y él eh, recuerda toda la travesía y por eso llora y le pregunta, "¿He vivido una vida decente? ¿He vivido una vida acorde al sacrificio de estos hombres?" Y cuando vi eso recordé el sacrificio de Jesús. Jesús entregó su vida de una forma tan fuerte que lo hizo por ti y por mí. La pregunta Para mi vida en ese momento era estoy viviendo una vida digna de, de, de Dios Estoy viviendo una vida que le dé honor a eso y que, y que ponga en alto el sacrificio que Jesús hizo por mí, por ti Y recuerdo que comencé a tararear una canción muy especial Sangre y silencio fue el precio, fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte, yo mi vida entrego a ti Y quiero leer algo que me llamó la atención, Romanos 12, el verso 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, que presenten sus vidas a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Que nuestras vidas le den honor, que tu día a día... 24 horas al día y los 7 días a la semana, le den honor a Dios, di una vida que honra aquel sacrificio Tuo y tu sinas de Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te Sangre y lágrimas mezcladas Fui tu sueño de al sufrimiento, señora que mira el padre de morir, su hijo, su niño allí partir el día se convierta. Albertuidad por mí, ayúdame a pagar el precio, quiero ser digno de ti, tú que estás allí en el cielo. unsueejo